Capítulo 26 Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de veinte años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de veinte años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoch, la familia de los e n o q u i t a s de f a l ú la familia de los f a l u i t a s de Esrón, la familia de los Esronitas, de Carmi, la familia de los Carmitas. Estas son las familias de los Rubenitas, y fueron contados de ellas cuarenta y tres mil setecientos treinta. Los hijos de f a l ú Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a doscientos cincuenta varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón por sus familias, De Nemuel, la familia de los Nemuelitas. De Jamín, la familia de los Jaminitas. De j a q u í n la familia de los j a q u i n i t a s De Sera, la familia de los Seraitas. De Saúl, la familia de los Saulitas. Estas son las familias de los Simeonitas, veintidós mil doscientos. Los hijos de Gad, por sus familias: de Sephón, la familia de los Sephonitas. De Agi, la familia de los Agitas. De Suni, la familia de los Sunitas. De o s n i la familia de los o s n i t a s de Eri, la familia de los h Eritas, de Arod, la familia de los Aroditas, de Areli, la familia de los Arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas cuarenta mil quinientos. Los hijos de Judá, Er y Onán. Y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los Selaitas, De f a r e s la familia de los f a r e s i t a s de Zera, la familia de los Zeraitas, y fueron los hijos de f a r e s de Esron, la familia de los Esronitas, de Amul, la familia de los Amuritas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas setenta y seis mil quinientos. Los hijos de i s a a c a r por sus familias: de Tola, la familia de los Tolaitas, de f u a la familia de los f u n i t a s de Jasub, La familia de los Jasubitas, de Simron, la familia de los Simronitas. Estas son las familias de i s a a c a r y fueron contados de ellas sesenta cuatro y m i Los t t r e e s c i n Los hijos de s a b u l ó n por sus familias, de Sered, la familia de los Sereditas, de Elón, la familia de los Elonitas, de Jaleel, la familia de los Jaleelitas. Estas son las familias de los s a b u l o n i t a s y fueron contados de ellas sesenta quinientos. mil los hijos de José por sus familias Manasés y e f r a í n los hijos de Manasés de m a q u i r la familia de los m a q u i r i t a s y m a q u i r engendró a Galaad de Galaad la familia de los Galaaditas estos son los hijos de Galaad de Gezer la familia de los Gezeritas de Elec la familia de los e l e q u i t a s de Asriel la familia de los Asrielitas de s i q u e m la familia de los s i q u e m i t a s de Semida La familia de los Semidaitas, de e f e r la familia de los e f e r i t a s Y s e l o f e a t hijo de e f e r no tuvo hijos sino hijas. Y los nombres de las hijas de s e l o f e a t fueron Mahala, n o a o g l a Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas c i n c u e n t a y d o s m i l s e t e c i e n t o s e s t o s s o n l o s h i j o s de e f r a í n p o r s u s familia s de l s u t e l a la familia de los Sutela, í a a m de l t e l a e l s de l u t e l a e l La familia de los b e q u e r i t a s de Taán, la familia de los Taanitas, y estos son los hijos de Sutela de e r á n la familia de los Heranitas. Estas son las familias de los hijos de e f r a í n y fueron contados de ellas treinta y dos mil quinientos. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias de Bela, la familia de los Belaitas de Asbel, la familia de los Asbelitas de a i r a m La familia de los Airamitas, de Sufam, la familia de los Sufamitas, de u f a m la familia de los u f a m i t a s Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán, de Ard, la familia de los Arditas, de Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos cuarenta y cinco mil seiscientos. Estos son los hijos de Dan por sus familias, de Suam, la familia de los Suamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los Suamitas fueron contados 64.400. Los hijos de Aser por sus familias. De Imna, la familia de los Imnitas. De Isui, la familia de los Isuitas. De Beria, la familia de los Beriaitas. Los hijos de Beria, de e b e r la familia de los Heberitas. De m a l k i e l la familia de los m a l k i e l i t a s Y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas cincuenta y tres mil cuatrocientos. Los hijos de Neftalí por sus familias, de h a s e e l la familia de los h a s e e l i t a s de Guni, la familia de los Gunitas, de Gezer, la familia de los Gezeritas, de Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas cuarenta y cinco mil cuatrocientos. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Y habló Jehová a Moisés diciendo: A esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los Gersonitas. De Coat, la familia de los Coatitas. De Merari, la familia de los Meraritas. Estas son las familias de los levitas. La familia de los Limnitas. La familia de los Hebronitas. La familia de los Malitas. La familia de los Musitas. La familia de los Coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de l e v í que le nació a l e v í en Egipto. e s t a dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, a b i ú Eleazar e Itamar. Pero Nadab y a b i ú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los Levitas fueron contados veintitrés mil, todos varones de un mes arriba, Porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de j e f o n e y j o s u é hijo de Nun.